Yo Orteche, alcalde de Ayala, ¿qué tal? Hola, unón. Eh, unón. Bueno, que han tenido ustedes eh, reunión, como ya informamos en su momento, con los ganaderos de la otra parte, de, de LOSA. Bien. Y, bueno, me imagino que algo se puede comentar al respecto. Bueno, sí, en principio, eh, sí, como dices, quedamos, eh, bueno, con los ganaderos, con los técnicos de, de diputación, vamos, de la Junta de Castilla y León... Eh, vinieron técnicos también, ingenieros de Montes de Diputación de Álava, eh, tuvimos también la presencia de la asesora jurídica del Ayuntamiento y, bueno, pues estuvimos los representantes de la Junta de la Hermandad y, por parte de Burgos, pues también los representantes de las diferentes juntas eh, del Ayuntamiento de Losa. Entonces, bueno, nos juntamos ahí en el Ayuntamiento de Losa… Y el bueno la realidad es que bueno pues como todo el mundo sabe ahí hay un conflicto pues casi diríamos que eterno ¿eh? y que se remonta mucho tiempo atrás pero bueno en realidad a lo que íbamos en principio y por encima de cualquier cosa era para bueno tratar el tema de las multas que habían empezado a en los ganaderos ayaleses y bueno pues se trataba un poco de intentar poner orden o empezar a ponerlo entonces eh, bueno por ahí van un poco las las líneas Eh, con Burgos pues hay una serie de conflictos o bueno, situaciones cuando menos eh, extrañas respecto a los lindes, respecto a las jurisdicciones y a las propiedades. En principio, la idea era restringirlo al aprovechamiento de pastos, pero también hemos eh, visto que, bueno, pues que al tratar el aprovechamiento de pastos, en definitiva estamos tratando el resto de los temas y bueno, por eso quizá un poco se alargó un poco más la reunión, pero sirvió también para ver un poco los diferentes puntos de vista y desde luego pues la necesidad de de establecer algún tipo de regulación. Para eso Burgos pues exige la, la relación lógica de, de los ganaderos de Ayala que, que pasan a Burgos y bueno, pues de esa parte también la Diputación de Álava pues en principio se tendrá que hacer lo mismo. De momento pues hay un añadido que en principio pues no contábamos en exceso con él, que es el tema de sanidad, es decir, las diferentes eh, planteamientos eh, sanitarios que tienen en Burgos y que hay en Álava. Entonces vamos a ver si conseguimos también de alguna manera pues eh, equiparar o equilibrar esas diferencias y que sea un escollo menos a sortear pero en principio pues esa diferencia también la realidad de que el ganado en Burgos pues hace dos saneamientos al año y en ayala solamente uno entonces bueno eso hay que coordinarlo de alguna manera para que a la hora de pasar Tanto a un lado como al otro pues haya en fin no haya ese tipo de complicaciones que pueden llevar a que alaba en un momento dado se vea obligada no lo sé ¿eh? se vea obligada a hacer esa, esa misma esos mismos saneamientos que hace Burgos o no ¿eh? tendríamos que, que adecuar esto y luego pues también de la parte de Burgos nos comentaron que bueno ellos van a intentar mediante gps establecer las las líneas de demarcación para establecer también cuáles pueden ser los aprovechamientos de los pastos. Lógicamente aquí, de una manera inevitable, y es algo que durante mucho tiempo quizá no se ha hecho, pues bueno, porque no es fácil hacerlo y posiblemente no sea una medida muy popular, en principio es el, la regulación de la carga ganadera. ¿eh? Las razones pues son muchas, pero en definitiva pues sí es cierto que en Ayala... Pues la carga ganadera es grande y, bueno, pues va a haber que establecer una regulación. ¿eh? Y esa regulación, pues depende del punto de vista, tiene diferentes vertientes. ¿eh? Pero de esto ya podremos hablar en algún otro momento. Pues si sí es cierto que esa carga ganadera es, en principio, y por lo que parece, pues excesiva. Y las consecuencias de esto puede ser una mejor regulación y quizá incluso, por lo tanto, pues una incluso mejor eh, gestión, pues por un lado, de lo que son los eh, terrenos de Sierra Sálvada... Pero por otro lado también en la gestión de las propias ganaderías. Entonces, bueno, por algún lado los pasos que vamos a dar son de, de buena voluntad por ambas partes para arreglar un conflicto, pues ya decimos, eh, eterno y poquito a poco. Eh, como todas estas cosas necesitan de reuniones, eh, ya hemos, nos hemos emplazado a cada uno a hacer nuestros deberes y, y, bueno, pues volvernos a reunir con las bueno con lo que hayamos conseguido cada cual en nuestra diputación correspondiente y ver de qué forma podemos congeniar ambas. Y eso sí, siempre con eh, la carga ganadera y la gestión de la Sierra Salvada de los ganaderos pues eh, también como fondo, como telón de fondo. Así que, bueno, la reunión positiva y, y para adelante con la idea de... De, bueno de llegar a un punto en el que bueno pues sea irreversible la necesidad de un arreglo ¿eh? uh -huh. bueno pues si hay, hay algún tipo de acuerdo porque eso ya como decía al principio el, el conflicto es por bueno, decirlo de alguna manera el conflicto pues es, parece eterno sí porque se remonta en los tiempos ya casi perdemos la memoria ah de Carlos V. <coughs> bueno, casi sí, nada. Sí, hay una hay una fecha ahí que es casi anecdótica, pero es real, es 1500 y pico, pues es en la época de Carlos V, así que realmente algo pues bueno, pues muy antiguo. ¿eh? La última, en realidad, el último punto de, de de encuentro o de desencuentro, claro, que depende cómo se mire, es una disposición del año 64, ¿eh? o sea, que ya más, más cercano, pero en cualquier caso, bueno, pues ahí hay también diferente interpretación respecto a ello, por eso que hay que, bueno, hay que reunirse, hay que hablar de las cosas. ...y clarificarlas en la medida que se pueda. Uh -huh. Bueno, ¿y, y para cuándo tienen el siguiente pleno el Ayuntamiento? Pues este jueves, este jueves ya tenemos el pleno, un pleno pues en principio con no demasiadas cosas... ...algunos eh, decretos y bueno, está quizá como cosa, bueno, pues un poco diferente la moción... ...y además ahora pues está la cosa candente, está precisamente en, en todas las mentes... ...al menos en algunas y en el tema de Garoña. Vamos a presentar una moción en principio una moción que bueno pues que ya hemos consensuado con el resto de partidos y en principio pues bueno será un casi un mero trámite, pero sí dejar claro que Ayala pues estamos preocupados con con el tema de garoña porque bueno en principio han pasado los 40 años que debían pasar. Eh, y bueno, hay también, pues, como pasa siempre, ¿no? diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Lo cierto es que bueno, pues eh, conociendo los últimos acontecimientos en centrales nucleares en el mundo, pues la preocupación entendemos que es lógica y Garoña pues no es precisamente el reflejo de la más avanzada tecnología, ¿eh? como bien sabemos todos, y por tanto bueno, pues sometida a esa duda de ese posible riesgo que, que en cualquier caso nos sitúa a apenas, no sé si llega a 30 kilómetros en línea recta entonces pues esto es un, un tema que bueno que nos preocupa de siempre y que ahora pues quizá mm, se ha convertido un poco en tema de moda entonces bueno es cierto que nosotros queremos dejar patente desde ayala que eh, nos parece que el cierre de garoña es necesario e, e inminente pero bueno parece que desde el gobierno central no las cosas no las ven así veremos a ver ¿eh? nosotros desde luego vamos a aportar nuestro granito de arena para que esa central en definitiva se cierre esa es la idea con la que presentamos la moción Muy bien, pleno que será las 7 de la tarde este jueves. Eso es. Por lo tanto, sí. si ustedes quieren asistir, por pues si ya lo saben. Josué Arteche, alcalde de Ayara, Esquerrecasco. casco es que recasco, soy Arceli. Agur. Venga, agur, bye.